es una carta al director, Diario de Mallorca, viernes 9 de mayo de 1997. La han Iglesia y Pobres, que no es título, claro. Días atrás, la prensa anunciaba una conferencia del obispo de los pobres, en Palma. Fui y me encontré con un obispo católico, Jacques Gayot, que explicaba cómo los políticos suelen decir «Hay cosas que van mal, pero tenemos esperanzas en el futuro de la sociedad». Ya estamos saliendo del túnel, ya vislumbramos luz al fondo. Sabiendo que solo van dando largas, pero todo sigue igual. Minutos después no tuvo ningún empacho en decir lo mismo del catolicismo. Tengo esperanzas en el futuro de la iglesia católica. Mejorará. Lo malo no es que él piense así, está en su derecho, sino que muchos pobres que intentan ir más allá, liberarse de las cadenas religiosas e ir directamente a Dios, son retenidos de nuevo dentro de la prisión de los ritos, dogmas, intermediarios asueltos, etcétera, y por supuesto, son esquilados. A Gayot le encantan las manifestaciones de pobres, pidiendo cosas a los ricos. El sacerdote de Japón, en 1905, abanderó manifestaciones de pobres en Rusia, frente al zar, que acabaron con la masacre de dichos pobres. Los pobres no queremos más Popes-Gapón que nos arrastren a callejones sin salida que nada tienen que ver con el sencillo y pacífico cristianismo, y el de Cristo, claro. Siendo el obispo de los pobres, entre comillas, está claro que él no es pobre, pues para ganarse el pan que se come, ¿de qué trabaja? Además, siguen con la mala idea de referirse al término pobres cuando se están refiriendo a los marginados, a los que viven en la miseria, cuando siempre se ha hablado de los ricos refiriéndose a los que tienen las, las tierras, fábricas, riquezas, etcétera Y los pobres, los que no tenemos todo eso y les trabajamos por un salario, y por mucho que los pobres de hoy en día tengan coche, tele, casa, etcétera como nos falte ese salario nos vemos abocados a la miseria. Todo ello le sirve a los ayudadores profesionales para poder decir... Tú a callar, no protestes que hay otros que están peor que tú. Lo que tienes que hacer es darnos dinero para que nosotros les ayudemos. Y siguen con el engaño, pues a los pobres, los obreros, que no éramos explotados, sino que lo seguimos siendo, nos llaman privilegiados privilegiados del primer mundo. Y si nos tomamos un café, nos tienen que remorder la conciencia por no haberlo destinado a ayudar a un niño de África. Mientras que el catolicismo y demás religiones poseen riquezas incalculables. Patético. Sería para echarse a reír, si no fuera por el sufrimiento de millones de seres humanos del cual se sirven y bueno, y luego me han cortado, porque la verdad que era un poco larga nosotros, los pobres, o sea los obreros no necesitamos salvadores, ayudadores pues solamente tenemos a uno, Cristo al cual todas las religiones organizadas nos lo tienen secuestrado y nosotros decimos, por fin, Cristo liberado no necesitamos por tanto teología de la liberación alguna pues ya hemos hecho posible la liberación de la teología muchos teólogos están escribiendo que la Iglesia tiene que ser pobre, pero solo lo dicen. El obrero carpintero Jesús de Nazaret y sus amigos no estaban con los pobres, eran pobres. Si dicen ser seguidores suyos, ya saben lo que hacer. A Gayot y demás jerarcas prógres del catolicismo les digo que la Iglesia pobre hace muchos años que está en Mallorca formada por obreros y obreras que tratan de seguir a Cristo y sus propias vidas. Y nosotros no es que tengamos también el derecho al Evangelio y a ser sacerdotes, sino que el Evangelio es para los pobres, y ya somos sacerdotes de Cristo, sin necesidad de pedir permiso al patriarca de Moscú, a la reina de Inglaterra, al Papa de Roma, ni a hombre alguno. Os animo a que abandonéis vuestros ropajes, cargos, organizaciones que os respaldan, os pongáis a trabajar como Jesús, que trabajaba de carpintero, como Pablo, o es que no sabéis lo que Pablo dice, os saluda la iglesia que está en su casa. 1 Corintios 16-19 Y él mismo se reunía con sus amigos en su casa de Roma y trabajaba haciendo tiendas de campaña. Y Pedro, del que decís venir, era pescador. Nada tenía que ver todo esto con el tinglado montado montado tres siglos después. Así era la primitiva iglesia. Obreros, obreras, teniendo como única iglesia sus casas, sus hogares, y Cristo, el Mesías, en sus corazones. Haced vosotros lo mismo, como nosotros, los obreros de la iglesia pobre. Y entonces podréis empezar a seguir a Cristo. El trabajo cansa, pero no es para tanto. La iglesia que está en mi casa os saluda y os agradece dejar hablar a un cristiano libre sin ataduras.